Cuentos de hadas españoles La Cenicienta Había una vez un hombre rico casado con una esposa enferma, que sintiendo que se aproximaba a su fin, le pidió a su única hija Cenicienta que se acercase a la cama. Mi querida hija, cuando me vaya sé buena y piadosa y Dios cuidará de ti. Yo también te cuidaré desde el cielo y siempre estaré contigo. Cerró los ojos y murió. La niña iba todos los días a la tumba de su madre y lloraba. El padre de Cenicienta viajaba mucho por trabajo. Decidió casarse de nuevo para que alguien cuidase de Cenicienta. Se casó con una viuda que tenía dos hijas jóvenes. Cenicienta vivía con su malvada madrastra y sus dos crueles hermanastras. Trataban muy mal a Cenicienta. Creció siendo su criada y haciendo las labores domésticas. Un día Cenicienta estaba barriendo el suelo Sus hermanas estaban sentadas en el sofá comiendo fruta sin parar Después de acabar, una de las hermanas tiró la monda al suelo La madrastra entró en el salón y vio el suelo sucio Cenicienta, deja el suelo impecable, perezosa ¿No sabes hacer una simple cosa, bien? Sí, madre. Lo limpiaré ahora mismo, lo siento. Obligaban a Cenicienta a cocinar y a fregar los platos. ¿Me dejaría comer algo, madre? Puedes comer nuestras sobras cuando acabemos. <risa> ¡Oh! ¡No empieces a llorar otra vez! ¡Primero ve a fregar los platos! Cenicienta recogió los platos y los fregó. La obligaban a dormir en el ático. Por las noches, lloraba y dormía muerta de hambre. Viendo así a Cenicienta, los ratones y los pajaritos sintieron pena y se hicieron sus amigos. Un día, el rey decidió celebrar una gran fiesta e invitó a toda la ciudad. El rey quería que su hijo eligiera a una de las hermosas chicas para casarse. El rey mandó una invitación a todas las doncellas para el gran baile de palacio. ¡Habitantes del reino, traigo un mensaje del rey! ¡Estáis todos invitados al gran baile del próximo sábado! ¡Será la ocasión de elegir una princesa para el príncipe! Todo el mundo estaba contento y saltaba de alegría. Cenicienta estaba también muy contenta y emocionada porque siempre había querido ver el palacio. Las hermanas de Cenicienta se empezaron a preparar para el baile con gran ajetreo. Vamos, chicas, preparaos para el baile. Quiero que el príncipe se case con una de las dos. Y tú, Cenicienta, ayúdales a prepararse Mis hijas tienen que parecer princesas Una de ellas se casará con el príncipe ¡Oh, madre! ¡El príncipe se casará conmigo! Cenicienta, peíname y ayúdame a vestirme ¡No! Cenicienta, ven aquí primero, yo me casaré con el príncipe Cenicienta fue muy buena, ayudó a las dos hermanas Ojalá pudiese ir yo también ¿Puedo ir yo también? Me gustaría mucho ver el palacio y asistir al baile. De ninguna manera. <risa> Pero mírate. No tienes ni un vestido decente. Serías el hazme reír. Y nos dejarías en evidencia. ¿Cómo te atreves a hacerme esa pregunta? Las hermanas y la madre se fueron al gran baile. Cenicienta <risa> se quedó sola llorando. <risa> Recordó que tenía el traje de novia de su madre. Estaba roto. Y empezó a coserlo. Sus pequeños amigos, los pajaritos y los ratones, le echaron una mano. Cuando acabe de coserlo, la fiesta ya habrá terminado. Oh. De repente, apareció un hada madrina. No llores, preciosa niña. Tú irás a ese baile. ¿Eh? ¿Quién eres? Y dime cómo lo harás. Este vestido está roto y no tengo otro para acudir al baile. No te preocupes, pequeña. Jibidi babidi boo. Los harapos de Cenicienta se convirtieron en un precioso vestido. Y en sus pies aparecieron unos zapatos de cristal Sus amigos los ratones y los pájaros saltaban sobre una calabaza Convirtió la calabaza en un precioso carruaje Los ratones se convirtieron en caballos que arrastraban el carruaje Y el pájaro era su cochero Pero, Ada Madrina, mis hermanastras y mi madrastra estarán allí Se enfadarán mucho si me ven No te preocupes, ellas no podrán reconocerte. Ah, ¡Oh! gracias, Ada madrina, qué buena eres. Pero recuerda, pequeña, la magia solo durará hasta medianoche. Tienes que volver a esa hora. Ah, ¡Oh! sí, Ada madrina, no lo olvidaré. Se despidió y se fue al baile Cuando entró en el salón, todos se giraron hacia ella Las hermanastras y su maestra ¡Oh! no la reconocieron ¡Oh, qué guapa es! El apuesto príncipe la vio y se enamoró a primera vista Se acercó a ella Hola, hermosa dama. ¿Me concedéis el honor de bailar conmigo? Sí, por supuesto. El príncipe solo bailó con ella. No podía apartar la vista de Cenicienta. Ella bailó toda la noche con el príncipe y casi olvida que el reloj iba a dar la medianoche. De repente, recordó las palabras de la Hada Madrina y miró el reloj. ¡Oh! Tengo que irme a casa. Pero si solo son las... Salió corriendo y se le cayó uno de los zapatos de cristal. Pero no pudo recogerlo porque el príncipe corría tras ella. Entró rápidamente en el carruaje y se fue. El príncipe vio el zapato y lo recogió rápidamente. ¿Por qué se ha ido corriendo? Dieron las doce. De camino, desapareció el carruaje y se convirtió otra vez en calabaza. Ella tomó un atajo, corrió y llegó a casa. La encontraré, aunque para ello tenga que buscar por todo el país. Quiero conocer a esa chica como sea. El príncipe deseaba tanto volver a verla que acompañó a sus hombres en su búsqueda. Iba puerta por puerta. Todas las chicas de cada casa se probaban el zapato, pero el zapato no encajaba en ninguna. Por fin llegaron a la casa de Cenicienta. Bienvenido, mi señor. Mi señora, ¿vive en esta casa alguna chica que haya ido al baile? Mis dos hijas asistieron ayer al baile. Traiga a sus hijas, tienen que probarse un zapato. Estamos buscando a la chica que lo llevaba en el baile. ¡Oh! Quizá una de mis hijas haya llevado ese zapato, las llamaré Las hermanas se probaron el zapato Intentaban encoger el pie, pero el zapato no encajaba ¿Vive alguien más en la casa? ¡Oh! ¡No, no, no! Solo tengo dos hijas La madrastra había encerrado a Cenicienta en el ático para que no se probara el zapato. ¡Tenemos que inspeccionar la casa! Un soldado vio la escalera que subía al ático y que la puerta estaba cerrada. ¿Hay alguien ahí en el ático? La madrastra lo siguió. ¡No, no, no, no, no, no, no! Aquí no hay nadie. No pierda su tiempo, mi señor. El soldado rompió la cerradura y entró. Para su sorpresa, vio a una chica sentada junto a la ventana. ¡He encontrado a una chica! El príncipe y los hombres se acercaron y se probó el zapato. El zapato encajaba perfectamente en el pie de Cenicienta. La madrastra estaba sorprendida. Por fin te he encontrado. ¿Cómo te llamas? Cenicienta. El príncipe se arrodilló ante ella y le pidió matrimonio. Cenicienta, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¡Sí! El príncipe cogió su mano y la besó. Después cabalgó a su palacio con Cenicienta. El rey y la reina estaban encantados de conocerla. Invitaron al padre de Cenicienta a organizar la boda. Cenicienta y el príncipe se casaron y vivieron felices para siempre.